En la, en la Juega, en la Juega, en la Juega, Polizona FM. Los suelos del planeta Tierra son alfombras llenas de riquezas naturales que se presentan como un regalo que la vida misma nos ofrece. Sin embargo, con el tiempo, las ideas de progreso, desarrollo y bienestar truncaron sus esfuerzos en la protección de vida y preservación de las especies. Este podcast invita a una reflexión sobre las consecuencias en el medio ambiente a partir de las acciones humanas y la lucha de líderes y lideresas ambientales que han perdido su vida en nombre de la defensa de los derechos a la vida de todo cuanto existe en el mundo. ¿Por se habla de defensa de la vida y protección de los territorios? Porque a causa de las actividades del hombre sobre la tierra, el planeta está siendo modificado, las condiciones climáticas se están alterando y la naturaleza está sobreviviendo. Los proyectos megamineros, industriales y la explotación devastadora de los recursos naturales son prácticas humanas que modifican los ecosistemas en las montañas, los ríos, los océanos y es un efecto transversal, recíproco y dinámico entre campo y ciudad pues en la combustión de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, se libera energía en forma de calor que contamina la atmósfera. La misma naturaleza hace procesos propios que mantienen el planeta habitable para todas las especies, pero solo una se encarga de atentar contra los otros seres vivos que comparten las mismas condiciones de vida. No desde ya se habla de cambio climático, solo que ahora se percibe más conciencia sobre las causas y efectos que tiene en la vida de todo ser cuanto existe en el planeta. Realidades latinoamericanas y lucha ambiental, proteger hasta morir. Global Witness, organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los recursos naturales, en su informe del año 2020 reafirma que América Latina es una de las regiones en donde más asesinatos a líderes y lideresas sociales se presentan. Personas que han llevado una labor activa en la protección de la tierra, los bosques y las comunidades en contra de la explotación desaforada y devastadora de sectores industriales. En este informe, Lourdes Castro, vocera y líder social en Colombia, enfatiza en elementos claves para la comprensión de este fenómeno a nivel interno. América Latina, una vez más, ha sido el escenario ilustrativo de la desigualdad y de los impactos abismales que existen entre las poblaciones más poderosas y aquellas más vulnerables. Por su parte, la defensa de derechos humanos como crisis es una más silenciosa, pero con un impacto irremediable sobre las miles de personas que ejercen terror en sus territorios. Así lo comprueba nuestro último reporte. En 2019, 212 personas perdieron la vida por proteger sus hogares, bosques y ríos de industrias dañinas para el medio ambiente. Del total de asesinatos, dos tercios tuvieron lugar en América Latina. Una vez más, la región ocupa el primer lugar del ranking de agresiones mortales en contra de defensores y defensoras de la tierra y del territorio. Nuestros informes muestran que el asesinato de lideresas y líderes comunitarios y sociales en Colombia ha aumentado dramáticamente en los últimos años, siendo 64 activistas asesinados y asesinadas y estando en mayor riesgo aquellos que protegen la tierra y el medio ambiente. En la práctica, la minería continúa siendo la industria más culpabilizada ...se relaciona con 50 defensores y defensoras asesinados en 2019. No obstante, la tala de árboles experimentó un alza preocupante entre 2018 y 2019... ...con un aumento del 85% de los ataques registrados en contra de personas defensoras que se oponían a la industria. El primer elemento que quisiera destacar es cómo no estamos una en una transición hacia la paz. Aunque Colombia pues suscribió un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016... Las dinámicas de violencia y de agresiones contra las personas que defienden los derechos humanos continúan incrementándose. En primer lugar, pues como el acuerdo el acuerdo de paz suscrito en el 2016 fue parcial, fue solo con una de las guerrillas. En segundo lugar, la presencia, la falta de presencia estatal en los territorios y sobre todo en los territorios dejados por la FARC lo que llevó a su recopamiento por otros actores armados eh, y pues la imposición de su autoridad, las disputas también entre los actores armados eh, ilegales por estos en estos territorios, la escasa implementación, por no decir no, la implementación del Acuerdo de Paz y de una política eficaz para el desmonte del paramilitarismo. En segundo lugar, como lo dijo el relator Nicole Frost, pues defender los derechos humanos en Colombia sigue, sigue significando un oficio de alto riesgo. Los indígenas, tal como lo decía Francisco, eh, Francisca sigue siendo el el grupo que registra el mayor número de agresiones. Un cuarto elemento es el diagnóstico sesgado por parte del gobierno nacional para dar respuesta a, a, al grave riesgo elevado riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia. Y decimos que el diagnóstico es sesgado porque eh, incluye algunos elementos, pero desconoce y excluye de sus diagnósticos otros que son muy importantes, como por ejemplo, el conflicto histórico por la tierra, que incluso fue generador del conflicto armado, y, y se desconoce en su diagnóstico, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, Y las tensiones y disputas que se generan por el desarrollo de megaproyectos. Y el quinto elemento es la impunidad como regla. Únicamente son nulos los resultados por parte de las autoridades judiciales colombianas de su labor de investigar, juzgar y sancionar. Por otra parte, Francia Márquez, defensora ambiental afrodescendiente colombiana, ganadora del premio ambiental Goldman, en el año 2018, ha denunciado todo un legado de violencia contra defensores y defensoras ambientales frente a una evidente acumulación de capital en los territorios. Sus acciones no han cesado en el aliento de hacer llegar la voz al mundo sobre lo que ocurre con la naturaleza y las comunidades. Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar. A amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de quienes luchan por por seguir pariendo la, la libertad y la justicia de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida y esto liderazgo hoy yo estoy mañana no, pero el proceso no se puede acabar si uno está o no está. La lucha tiene que continuar. Nosotros no nacimos pa semilla, algún día nos vamos a morir. Y lo importante de esto es que aunque uno se muera la lucha siga y el pensamiento y lo que somos como comunidad siga. Sí, la comunidad no puede desistir de porque alguno o alguna de nosotras llegue a faltar. Estamos luchando contra una política de muerte que se ha impuesto desde el Estado colombiano, que se ha impuesto desde la política y desde la economía, que ha violentado por años la vida de la gente, que ha excluido y que ha marginado a la gente, que la ha colocado a la gente a vivir en condiciones miserables, en medio del miedo y en medio del terror. Estamos hablando del modelo económico de desarrollo. En nombre del desarrollo se ha saqueado este país. En nombre del desarrollo se ha expulsado a comunidades indígenas de sus territorios étnicos, de sus territorios nativos. ¿Sí? En nombre del desarrollo hoy tenemos 80 ríos en este país con altos niveles de mercurio. sí Entonces esa es la política de la muerte, que se ha vendido como desarrollo, pero uno pregunta ¿desarrollo para quién? ¿Sí? ¿En qué condiciones el desarrollo? Nosotros en el valle geográfico del río Cauca antes teníamos las fincas tradicionales donde podíamos sembrar los cultivos de pancoger. En nombre del desarrollo todos esos cultivos se acabaron. Hoy solo hay caña de azúcar. ¿sí? Hoy solo hay caña de azúcar de grandes eh, sectores empresariales de ese país que se han lucrado, sí que han adquirido obtenido riqueza solo para la acumulación pero que no han generado bienestar social a la comunidad que está alrededor de esta, de esta industria. All ¿sí? allá mismo en el cauca tenemos una represa salvagina una de las yo creo que es la tercera o la cuarta empresa más grande del mundo hidro, de, de aquí de Colombia perdón una hidroeléctrica que produce yo no sé cuántos megavatios de energía. Y nosotros mismos de la comunidad en Suárez y Buenos Aires no tenemos energía de la, de, la, de, la, de, la, de la salvagina. La energía que tenemos son de microcentrales. Pero aún en el mismo, teniendo un charco de agua ahí, ¿sí? comunidades como la Toma, como la mía, no tenemos agua potable, teniendo un, un cantidad de agua ahí acumulada. ¿Sí? Nosotros tenemos que esperar que llueva o recoger agua de las, de las quebradas que nace por ahí para poder surtirnos. ¿sí? Cuando hay un embalse que podría proveer de agua a toda la comunidad, que es lo básico, lo mínimo que necesitamos. Pero nos dijeron que ese proyecto nos traería desarrollo. Hoy, sí 34 años después, la gente dice que salvagina para nosotros lo que significó fue pobreza y empobrecimiento. Y yo creo que estamos devolviendo a, a esa página de la barbarie de creer que hay seres superiores sobre otros y que hay seres que pueden definir sobre la vida de otros sí y que hay seres que tienen más derechos que otros y yo creo que no, que ese no es el camino yo creo que la historia nos ha enseñado ¿sí? la humanidad se ha dañado la humanidad está a punto de destruir la casa grande ¿sí? nuestra casa, nuestro planeta estamos a punto de destruirlo y yo creo que esto nos llama a reflexionar ¿Sí? hacer un pare es triste ver que un hombre o una mujer que llega al poder a tomar decisiones toma decisiones en contra de cientos de personas en contra de cientos de comunidades yo creo que hoy lo que debe prevalecer es la vida sí y entonces eso implica transformar esa política de muerte y pensar en una política para la vida porque nosotros nos enseñaron a pensar que nosotros somos los seres humanos los don don sí que somos dueños de la naturaleza y no entendemos que somos parte y que hay elementos fundamentales como el aire, que lo necesitamos para vivir, Bien. como el agua, que la necesitamos para la existencia de la vida, como los alimentos. Y eso no se da en el supermercado. El supermercado no produce esas cosas. Eso se produce en los territorios. Sí, la naturaleza es la que nos provee, ese. por tanto, nosotros somos parte de la naturaleza. Cuidar la naturaleza no genera eh, recursos para la acumulación, ¿sí? genera otras cosas. ¿sí? Por eso, cada vez que uno ve a un gobierno o a un Estado medir sus niveles de riqueza, solo lo miden en términos monetarios, pero no en términos de bienestar social, en términos de conservación de la biodiversidad. Yo creo que esos paradigmas hay que cambiarlos. ¿sí? El desarrollo de un país no puede estarse midiendo simplemente por la capacidad adquisitiva en términos de recursos económicos que pueda tener el país. Yo creo que hay que medir el desarrollo de un país en términos de la conservación de su territorio en términos del cuidado a la naturaleza, en términos del bienestar social, en términos de la justicia y no solo la justicia humana, sino la justicia con todos los otros seres.